Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. El intendente electo Luciano Di Napoli habló en Radio Cracia sobre los cierres de campaña. Aseguró que se puede salir adelante de esta crisis. Históricamente en La Pampa se construían viviendas. Además sostuvo que no hay que alentar las tomas, que entiende la situación y va a trabajar en eso junto al gobierno provincial. Yo entiendo la necesidad, no obstante ello, entiendo la necesidad de la gente porque la, la vivo a diario, porque recorro los barrios, porque estoy permanentemente en contacto con la realidad social de Santa Rosa. Lo que no estoy de acuerdo es con alentar los asentamientos y que esa sea la medida para, para adquirir una porción de tierra. Yo creo que siempre en la, que la provincia de La Pampa se ha ocupado de, de asistir a las, a las familias necesitadas, Por eso, eh, históricamente, la Pampa ha sido muy ordenada en esto y, y hemos tenido muy poco déficit habitacional este, real, digamos, este, en, en, en materia histórica y comparada con otros distritos. Y creo que va por otro lado, creo que no hay que alentarlo, que no hay que alentar la toma, obviamente, que hay que asistir a las familias que están allí, este, pero además... Mucho menos hay que alentar esas tomas en lugares donde, donde realmente son insalubres para, para vivir. Dinápoli también habló del plan director. Alto la IR procrastina. Viene hace cuatro años pateando para adelante el plan director. Mira, hay un término en, en, en psicología que se llama procrastinar, que es esto de, de patear para adelante. ¿Viste? Siempre este, un poquito más para adelante. ¿Viste? Cuando tienes que tomar una decisión y la pateas sí. un poquito para adelante, bueno... Así viene Alto Laguirre hace casi cuatro años con el plan director. Iba a estar el primer año, después fue en el segundo año, era casi como este, paradigmático de lo mismo de, Alto de, de Macri, el, primer, el segundo semestre, así estábamos. Nos habían dicho que iba a ser este año, nos habían dicho que iba a ser en mayo, después nos dijeron que era en junio, ahora nos dicen que va a ser en noviembre, así que yo la verdad que soy cero optimista con ese plan director que están preparando o programando, eh, yo creo que a esta altura ya la, la enorme mayoría de los santarroseños es poco optimista con ese plan director de una consultora privada que no conoce nadie, que nadie tiene antecedentes de quién es. El Foro Pampeano por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito convocó a una conferencia de prensa un año de que el Senado vetara el proyecto de ley. Mónica Rodríguez invitó a participar de las actividades y aseguró que durante este año no se salvó ninguna vida. Les agradecemos a la prensa, al personal de prensa y de medios que haya venido a realizar esta cobertura en este 8 de agosto de 2019, a un año de la nefasta noche en que la Cámara de Senadores negó la aprobación del proyecto que ya contaba con la media sanción de diputados en la Cámara de Diputados del Congreso Nacional. Eh, por una diferencia escasa de siete votos, eh, persiste eh, la vulneración de derechos hacia las mujeres y a los cuerpos con capacidad de gestación en, en el país. Eh, esta es una vulneración de todos los derechos humanos reconocidos tanto con la Constitución como con las convenciones internacionales incluidas en la Constitución Nacional. La paritaria estatal pasó a cuarto intermedio hasta el 20 de agosto. Julio Acosta, secretario general de Luz y Fuerza, sostuvo que pedirán un aumento de entre el 20 y el 22%. Lo único que se trató, bueno, fue la, la, en cuanto a lo, a lo anterior, al acta anterior, que protestamos todos los sindicatos este, por el tema del de descuento que se hizo este, en el mes de mayo, Este, donde se descontó la cláusula gatillo que, que estaba establecida para el primer trimestre. En ese sentido los paritarios del Poder Ejecutivo lo que explicaron que la interpretación que ellos le daban a ese acta era de que este, bueno era un 16% para todo el semestre y se aplicaba una cláusula gatillo final. Radio